en Play k e y s con Ricky García. Que se llama Bossa Nova Hotel y luego además apareció en la película Flash Dance. La pregunta es: si hubiera estado solo en su álbum, ¿hubiera tenido la repercusión que tuvo este maniac? Oh, oh, oh, oh, bueno, ¿qué tal, amigos? Después de unos días de asuelto, ya estamos aquí. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Y por supuesto, todos vosotros. Y todo esto bañado con un montón de buenísima música que te he seleccionado para comenzar. Después del paroncillo, mini paroncillo de Semana Santa, que hoy ha sido un respiro para todos, ¿eh? h n o has tenido un puente? ¿Has hecho vacaciones? ¿No? ¿Has hecho tus días esos de, de rigor? Sí, bueno,、pues、no está nada mal un fin de semana largo, ¿eh? También. Bueno, amigos, pues hoy vamos a contar con vosotros, como todos los días hacemos. Y la pregunta, ojo, que hoy va de la mayoría de edad, porque hoy queremos que nos digas qué tan geniales fueron tus 18 años, qué sueño se realizó y fue tan maravilloso. O no, como esperabas. 606-712-658. Comenzamos la tarde en Kiss. Let's go, girls. Pero fíjate cómo ha conseguido mantenerse en el tiempo y convertirse en un clásico de las f i s t a s de baile. Lips Inc., ya sabes, esto es Funky Town. Bien, pues ahora que ya os he dicho lo encantado que estoy de reencontraros y que vengo con las pilas puestas y que bla bla bla, quiero saber qué tal la habéis pasado esta Semana Santa. ¿Habéis hecho mucha penitencia? ¿Habéis descansado mucho? ¿O habéis quemado más millas que Michael Schumacher? Y lo más importante, los que habéis vuelto hoy a trabajar. ¿Habéis llorado mucho, como yo? <risa> y repetido hasta la saciedad que y a d e cualquier tiempo pasado fue mejor. O, ¿quién pillara otra vez los 18? ¡Ay, esos fantásticos 18 a los que tanto costó llegar y a los que muchos desearíamos volver! Hoy queremos que nos digas qué tan geniales fueron tus 18, qué sueño se s realizó y qué fue tan maravilloso como esperabas. ¿Te enrolaste en el Juan Sebastián Elcano y te fuiste a ver mundo? Uf, no quita esos 18, ese acné, uf, qué de plancha. <ríe> Cuéntanoslo, 606-712-658. Vale, como detalle para vosotros, tenemos una caja de SmartBox que se llama m 1001 Noches de Magia. Y esto se lo añado yo, ¿eh? Con quien quieras. Hello.、Uh, wow. ¿Estás en Play Kids? Con Ricky García. Haciendo en las últimas semanas, llega el momento de nuestro top Ten, de repasarte lo que significó la década de los 80 en cuanto a música se refiere. Sí, nos quedamos en el 87 y hoy retomamos en el 88. Adiós al sonido 80! En el 88 no hubo tantos buenos discos ni tantos éxitos como años atrás, tan solo algunos singles puntuales. Se evidenciaba que el periodo 82-84 había sido excepcional. Fíjate, este año Phil Collins y Michael Jackson volvieron a tener éxito con sencillos como Two h e a r t s o Smooth Criminal, y aparecieron en lo más alto de las listas nuevos rostros como el de Tracy Chapman con Fast Car y Bobby McFerrin con su archifamoso Don't Worry, Be Happy. ¿Quién no lo recuerda, verdad? Entre los éxitos del año se colaron artistas menos habituales en lo más alto de las listas, como por ejemplo. Enya. Leonard Cohen o The Proclaimers. Una muestra de que los Lionel Richie y compañía ya no estaban produciendo como antaño. No había noticias de Queen, ni de Tina Turner, y tampoco de grupos puramente o c h enteros como Ultrabox, d e Human Lake, Yatsuo o Cyndi l ó p e r Bueno, pues si te parece, arrancamos nuestro top 10 de las canciones más potentes y poderosas del 88, en el 10. Get out of my オーダーマイドリムス、ゲ y トマイカー。オーダー You」リムス。 Super fresca y divertida de Kylie Minogue del clásico de Locomotion en el ocho. Y en el s i e Tiffany e t con I think we're alone now. I t h o e s o t s e e m to be a n you w a n ride. El 6, el que fue el segundo exitazo de Rick a s t l e y chuqueado forever. トップ10のテーマパークの88の4位は、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90 o 3位の90位、3 e の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位の90位、3位、の90位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、e 位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、3位、 ファスカル A nuestro número uno, de momento la medalla de plata que se la llevaba un señor súper positivo con un mensaje súper alegre. Don't worry, be happy. En el dos, dos. Don't, worry, be happy now. don't worry, be happy. Don't worry, be happy. De saber a quién hemos coronado en nuestro particular Top Ten de las canciones del 88 en el número 1 Canciones más potentes del 88. No c o m i n s con tu hard. Y mañana, mañana nos vamos a despedir de la década. Mañana 1989, ya sabes. Aquí en Play Kiss, donde cada tarde es una sorpresa. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Yes, yes, yes. CM, Veinte años con la mejor música. Esto es 712658, bueno, hoy queremos saber qué tan geniales fueron tus 18, ¿eh? qué sueños realizaste, qué fue tan maravilloso como esperabas. u u qué lejos queda eso, me cago en decir que yo tengo ya 50 y no sé cuántos, no quiero ni acordarme. ¿Qué, dónde estaba yo haciendo a los 18 años? Pues、sí. te vas a sorprender, a pero a los 18 años estaba yo saltando en paracaídas. A los 18 añitos me tocó ir a la mili, como a todo el mundo de esa época. En vez de chuparme un añico de mili normal y corriente, pues este que habla, que es tan inteligente, pues se apuntó a la brigada paracaidista. Y allí estuve tres años. Y a los 18 años yo estaba saltando en paracaídas, día sí, día también. Gracias, Miguel, desde Zamora. María de Madrid. Antes de cumplir 18 años, quería tener 18 años para poder trabajar. Sí. Y al poco me di cuenta ya de que lo que quería era cumplir la edad de jubilación para poderme jubilar. <risa> claro que sí, guapi. Una gran decepción. <risa> Hola, Playkiss, y sal de Barcelona. Yo lo que más recuerdo de mis 18 años era que iba loco por sacarme el carnet de coche y el de la moto grande. Para poder dejar la varia en atrás y comprarme una moto grande ya. Hola, corazones. Aquí, Ana de Móstoles. Hola, Ana. Bueno, pues yo el día antes de cumplir 18 años ¿Eh? Eh, pensaba que esa noche iba a hacer un clic en el cerebro y que de repente se me iban a quitar los miedos, las inseguridades y Que al día siguiente iba a ser una mujer de rompe y rasgas que me iba a comer el mundo por completo. Y que va, me desperté siendo la misma panoli de siempre y encima d e regalito tuve un examen sorpresa de matemáticas que por supuesto、eh, suspendí. Así que un desastre. Lo de los 18 años es que está muy, vamos, supravalorado. Cuéntanos la tuya: 606-712-658. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Bienvenidos a p l a y k i s Esto es p l a y k i s TODAS TARDES LAS tard EN KILLS What's the beginning? We're up all night to get fun. We're up all night for good fun. We're up, We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no rhythm. Your gift keeps on giving.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 Alcanzar las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Bueno, ahora llegáis mañana a Ranz y te traen las noticias en tiempo real. Y a la vuelta. Quiero que nos dejes tu mensaje de WhatsApp: 606-712-658. Cuéntame qué tan geniales fueron tus 18. ¿Qué sueños realizaste? ¿Fue todo tan maravilloso como esperabas? Yo sí que te espero a la vuelta. Esto es Kiss.